era el valor del impuesto interno, del ITC, que había sido, eh, del cual habíamos exceptuado por medio de una ley, en la provincia de La Pampa y en la zona patagónica, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ese, esa diferencia que tenían las provincias patagónicas ha ido desapareciendo en el transcurso de, de, del tiempo y de los sucesivos aumentos que ha, que ha sufrido el gasoil, ¿no? y eh, esto digamos un poco eh, para decirlo en otras palabras este lentamente las las petroleraas se han ido apoderando de esta diferencia de precio que tenía la provincia de la pampa respecto al resto del país por digamos eh, por una excepción a un impuesto eh, al impuesto interno que tenía el, el gasoil ¿no? uh -huh. esto digamos mm, no ha sido en los últimos aumentos, sino que ha sido una cosa progresiva en la cual, bueno, hemos ido perdiendo ese, esa, ese beneficio que tenían las provincias patagones. Y fundamentalmente o sea, respecto de, de capital. ¿no? ¿Cuál es el precio eh, al día de hoy del gasoil en la provincia? Eh, hay distintos precios, depende de la marca, ¿no es uh -huh. cierto? Pero está alrededor de los 40 40 pesos. Uh -huh. Sí. Este, Y en Capital, por ejemplo, eh, está en 39, 40, 39, 70, depende de la marca también y demás, ¿no? Mm. este Pero, digamos, nosotros teníamos eh, unos 6 puntos porcentuales de diferencia, 5, que esos de a poco fueron fueron terminando, fueron desapareciendo. ¿Esto ha modificado los hábitos de consumo? digo ¿Ha mermado la, la cantidad de consumo en el gasoil? No, no no creo que haya nada vinculado a eso porque digamos lo que pasa es que por ahí sí es cierto que este bueno puede lo que pasa es que también todo todo el arco de, de, de oferta de, de gasoil eh, ha tenido el mismo la misma problemática entonces digamos no es que esto haya generado una competencia de donde este, se haya disminuido el la, la, la venta a causa de esto ¿no? creo que esto es más más que todo un digamos un, una, un impacto al abusillo del, del consumidor ¿no? uh -huh. por decirlo eh, de alguna forma eh, y otro eh, informe interesante que, que se conoció en, en los últimos días en las últimas horas, eh, tiene que ver con esto de que ya nadie puede llenar el tanque eh, ¿usted puede eh, afirmar que esto sea así? eh, eh Bueno, no sé si en, ese, en, en esos términos... En esos términos, términos ¿no? Tan es, terminantemente. Que, tan Claro, tan terminante que nadie puede... No, no, no es así. Lo que sucede es que... A ver, nosotros... Eh, los consumidores de combustible tenemos un hábito que es, digamos, comprar por plata, no por litros. ¿no? Sí. Vamos y, y decimos, bueno... 200 pesos. ¿Cuánto cargamos? ¿no? Estamos cargando mil pesos y veníamos cargando mil pesos y seguimos cargando mil pesos. ¿no? Entonces... Eh, antes con mil pesos este, teníamos que estar atentos porque se nos revalezaba el tanque con por decirlo de alguna forma bien este mientras que hoy no eh, pero seguimos cargando los mil pesos uh -huh. creo que en el presupuesto de la gente tiene su, su su cantidad de dinero para destinarle a la compra de combustible ¿no? uh -huh. la eh, suba sí. de, de los precios ha hecho que la gente no llene habitualmente del tanque de, de Nazca. Uh -huh. ¿No? Sí, de qué manera impacta esto en las en las estaciones de servicio no porque la gente sigue sigue cargando mil pesos pero el valor del combustible es otro por lo tanto me imagino eh, se vende menos combustible sí es cierto y, y que el problema digamos la gente primero que carga digamos como dijimos por un valor y segundo que lo que ha hecho es cambiar de producto ¿no? se fue del producto premio que había sido hace dos años Este, realmente había un altísimo consumo de un cambio ¿no? de hábito de la gente de, de la Nasta se había pasado de la Nasta Super a la Nasta Premium este y ahora ha vuelto nuevamente a la Nasta Super donde ¿no? la carga de los mil, mil pesos le rinde más Entonces, este, por ahí eh, anda dos, tres días más con la diferencia de precio este es un poco eh, también el, el, el digamos la, la diferencia del consumo que impacta también en, en, en el bolsillo del, del, de la, del estacionero, ¿no? Uh -huh. el, el estacionero tiene una mayor un, una mayor ganancia en los productos de más de más, de más calidad. Uh -huh. este, y, entonces, bueno, no solamente ha caído el consumo eh, en las pastas premium realmente en el, en el, alrededor del 30% interanual Mes, a mes interanual este y no así en la anasta super la naasta super se ha mantenido tiene una caída de un 4, un 5%, este y en el gasoil premium también no la uh -huh. gente a pesar de que eh, digamos hay vehículos que no pueden no pueden usar el, el gasoil común en diez el, el quiniento que que este que se comercializa en, por lo menos aquí en capital este no lo, no, lo, no lo ponen en sus vehículos nuevos por, por un tema de tecnología este el, el diésel, digamos, premium ha caído también de una forma importante bueno. por este cambio que la gente realiza de un producto a otro y el rendimiento y demás que le da cargar 10 litros más ¿no? eh, Miguel, y bueno, en base a todo esto que venimos hablando ¿cuál es eh, la realidad económica de los expendedores de combustibles en la provincia? Eh, bueno, nos estamos como todo el país, somos parte del país, nosotros también, así que nos tenemos que ajustar, eh, digamos, la verdad que ya hace un par de meses que venimos en, este, en esta línea, eh, hay que ajustarse, hay que achicar, nosotros hemos priorizado fundamentalmente conservar la, la, la mano de obra, eh, conservar el personal contratado, y, y es más, por estos días, está firmando una nueva, una nueva este, paritaria, en la cual, bueno, vamos a aumentar los, los salarios de, de, de, de nuestro personal, este pero, bueno, habrá que hacer todos los números chiquitos. La idea es, digamos, no achicar la planta personal, uh -huh. no bajar el servicio y, y, bueno, tratar de ir ajustando todo el resto de nuestros números, gastos y demás para poder seguir este, brindando el servicio. ¿no? ¿Qué arreglo evalúan en la paritaria? Porque bueno ha sido un tema para todos los sectores, no arreglar paritarias en este año donde nadie sabe cuánto puede llegar llevarse la inflación, por ejemplo. Eh, ¿a, qué, sí. ¿A qué arreglo pueden llegar eh, a, a arribar eh, los eh, la Cámara de Desprendedores de Combustibles? En principio mañana estaríamos firmando un 12% retroactivo al 1 de abril. Este y después vamos a tener un 8 para este de, un 8% para julio y un 8% para septiembre con apertura de apertura de renegociación ahí en septiembre de, de, de, de esta paritaria, ¿no? uh -huh. Como eh, todos sí. eh, nos, en este país hacer una previsión de 6 meses ya es realmente ser muy arriesgado, este, bueno, así que en septiembre nos estaremos juntando nuevamente para y ver cómo sigue esta historia del país y, y cómo como bueno qué es lo que podemos seguir pagando ¿no? uh -huh. eh, hay algún aumento previsto para los combustibles próximamente eso es todo un tema eh, seguramente que uno podría llegar a, a decir de que bueno los aumentos se van a suceder ¿no es cierto eh, digamos un poco en, en correlato con lo que estamos hablando de, de la baja del consumo, también las petroleras evaluarán este, la caída de este consumo y, y, y, y si se puede seguir aumentando, ¿no? porque una cosa es seguir aumentando y seguir produciendo y seguir consumiendo, y otra cosa es seguir aumentando, no poder producir porque no hay consumo. ¿no? Claro. y Creo que esto es un poco la, la rueda que, que va a hacer pensar que, bueno, los aumentos, todos los aumentos tienen un límite, ¿no? Uh -huh. eh, y, y seguramente el límite será la capacidad de consumo que pueda tener la gente de los combustibles. Uh -huh. eh, creo que, bueno, todas estas evaluaciones, por supuesto que las petorelas tienen muy bien hechas y muy finitas y, y demás, este, pero el, los aumentos, de acuerdo a lo que hemos elegido, de cómo se ha elegido seguir este, este camino de los de, de, del precio de los combustibles atado al, al dólar y al crudo internacional en la medida que estos dos parámetros se sigan moviendo como lo están haciendo este bueno vamos a tener vamos a tener ajustes en, en, en el precio ¿no? uh -huh. bueno no, todavía no confirmado pero bueno es posible que suceda no confirmado es, con fecha digo no no no, no claro no, uh -huh. no, no para nada pero bueno sí hay hay una por decirlo, hay una alta posibilidad de que eso suceda. De que suceda. Miguel, muchas gracias, como siempre. Por favor. Que tenga Qué buen gusto. día, hasta luego. Gracias, estoy igualmente para ustedes. Miguel Ripa, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, conversando con nosotros en Radio Cracia, por Radio Kermés, en el 106.1.